Eh, ...por parte de esos eh, antiguos... Eh, ...pero nos hace pensar... ...que esos antiguos eh, tenían... ...algún conocimiento o alguna información... ...sobre cómo colocar... ...esas eh, piedras una detrás de otra... ...y engarzadas como si se tratara un puzzle... ...y con qué tecnología... ...no lo sabemos, eh, claro. lo a suponer... Mí, a mí me gustaría exactamente preguntaros eso... ...en el este dolmen de, de Huelva... Eh, ...cómo están unidas... ...estas eh, piedras... ...y sobre todo también...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 Bueno, eh, bueno, está muy, un poco ay, para allá, no, ay, está ay, muy ay, para ay, allá todos los que están ahí eh dándose cabeza no digo el resto Muró, muro, muro vetada mujeres, ¿no?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 en el de las habitaciones, igual que no se puede atribuir al pueblo alemán la brutalidad del holocausto.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 Eh, morir, por así decir, en el barrio eh, árabe. Y, y Dicho así, verdad, es una cosa eh, llamativa. Una no, no, no, no era con esa idea, porque de hecho los, cuatro, los 485 metros no se recorren eh, a simple vista, van bajo tierra en, en un recorrido que es opcional y que muchos eh, hacen, yo lo recomiendo, que son los llamados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 Lo sé, hombres de antaño. Con Josep Quijarro hemos tratado este tema en el círculo secreto. Gracias, Joseph. Ha sido un placer, un buenas noches. Yeah. When...